Las once y veintisiete. Mañana, 19 de eh, junio, se va a reunir la mesa intersindical con el gobierno provincial en mesa paritaria. Uno estima que, ya conociendo los datos de la inflación, el gobierno provincial va a llevar una propuesta. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis por ciento? ¿Algún porcentaje? Algo va a proponer el gobierno provincial. Lo raro es que Adira, que es la Asociación de Diarios de la República Argentina, proponga 0% de aumento. Vamos a ver cómo tomaron esto los este, representantes de los gremios que agrupan a los trabajadores de los diarios papel en la Argentina, pero sobre todo aquí en la provincia de La Pampa. Milton Fernández, secretario general de El Cipren Zona Sur. Buen día, Mauro Monteiro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andas, Milton? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos movilizados en reciente terminó la asamblea. Bueno. Así que así nos agarra. Bueno, contanos, ¿0% de aumento salarial insólito? Sí, sí, 0% de aumento salarial proponen en realidad una suma de 25.000 pesos a salario de hambre, a un salario de un cronista de 280.000 pesos, propone darle 25.000 pesos para seguir conversando. Eh, bueno, esto, a ver, eh, no, eh, tiene... A mí no no me preocupa lo que los los hasta la altura de, de de la negociación los, lo que los tipos ofrecen eh sí me preocupa estar a la altura y a mí como dirigente no Por, sobre todo uh -huh. porque esto es para el y realmente y, y romper todo porque es una falta de respeto total eh, eh en ese sentido acá en la papa nos agarra movilizados, nos agarra negociando con las empresas se abrió una pequeña puerta en el hiro la arena a la cual este hay una un ofrecimiento que es mejorable como todo, por supuesto, y bueno, debatimos en la asamblea con los compañeros para ver cómo cómo podemos mejorar esa propuesta que en la que consiste en ofrecer un básico de 500.000 pesos de mínima. Eh, el tema es que si todos vamos a cobrar 500.000 pesos y los extras quedan afuera o lo, o la posibilidad de sumar más Dinero al salario sería un achatamiento total y absoluto y, y bueno, es lo que nosotros debatimos. Así que lo bueno es eso, que estamos negociando y nos agarramos negociando acá en La Pampa. Siempre lo hemos dicho un montón de veces, somos pampeanos, el dinero de Pauta es pampeano, vivimos en La Pampa y tenemos que tener toda la posibilidad de poder este, dialogar este, en las empresas locales. Es la primera vez, eh, Milton, que eh, por lo menos un diario provincial Eh, ¿Se aparta de lo que propone Adira para negociar directamente con los trabajadores de acá? Eh, no es la primera vez, sí es la primera vez que sucede en montos tan dispares. ¿no? Si, si estamos hablando de que Adira propone un salario de cronista de 280 y acá se libera, se propone llevarlo a 500 y bueno, ahí sí sí, creería que es la primera vez que manejamos esos márgenes pero siempre las cuentas a futuros aumentos han estado, nosotros siempre decimos que la paritaria es una base, eh a ninguna empresa se le prohíbe pagar más por, sobre ese monto, y bueno, acá estamos tratando de lograrlo, y no... eh a ver, siempre no... a ellos siempre les... Con, de hecho siempre quisimos tener paritaria local, la cual no podemos porque no tenemos personería gremial, Ellos manifestaron no salir de la paritaria de Adira porque es una paritaria miserable que achata absolutamente todo. Si claro. no, estarían siendo los primeros en salir de, de la paritaria. Sí. Eh, así que sí, se está dando como, como primera vez que estamos discutiendo este tipo de montos. Bien, ¿y qué pasa con las otras empresas, el diario y la reforma? Mira en el diario están todavía no han tenido... De, de hecho, hoy es una jornada de paro, han hecho paro total porque no tienen no tienen eh, ningún tipo de respuesta, viste, compañeros que están cobrando salarios de en el mejor de los casos 340.000 pesos. Así que enojados, este, y pero movilizados, así la reforma también en ese sentido también y la actividad es la misma, así que como dice la Constitución, igual pago para por igual de este salario, por igual actividad y bueno, en base a eso vamos a seguir construyendo. Eh, te decía eh, la arena propone esto, pero ya lo o sea ya lo aceptaron o por ahora es un ofrecimiento solamente mira se aceptó eh por ahora el ofrecimiento se aceptó hoy era era asamblea hicimos una asamblea para definir si continuábamos con el paro o no el paro de alguna manera se suspendió. Eh por la, la, la oferta esta eh, a la cual la, la la empresa también era lo que pedía no eh esta es una negociación y bueno, a veces te te ponen en esa que si estás negociando bueno, eh, vos me das yo te doy y me parece que nobleza obliga hoy se hizo una asamblea para definir cómo seguir claro. eh, la semana que viene hay paro por 48 horas y bueno, se seguirá evaluando si esta oferta se mejora porque es mejorable por todos lados, imagínate Con este nivel de salario, este, eh, nada, hay mucho, hay mucho por discutir. No, claro. Eh, eh, ¿A ustedes les satisface esto de los 500.000 mínimo y después negociar un poco más, o o pretenden que sea eh, una mejor oferta de parte de la empresa? No, las, las, pretension, las pretensiones siempre son que sea remunerativo, por ejemplo, eh, que sea una suma remunerativa que impacte en todos los ítems, La pretensión este, es poder llegar a tener un salario de 850.000 pesos eh, para un redactor, como no tiene una categoría 7 de, de gobierno. Eh, las pretensiones son este llegar a fin de mes, en realidad, porque con estos nivel de salario... Pero bueno, a la, tu pregunta concreta, eh, el piso de los 500 satisface a los que menos cobraban, pero la gente que, que ya hacía extras, que ya... Que ya llegaban esos cosas, 500, claro y ya se acaban esos 500 si no se lo si, si no le mejora la realidad, terminamos todos este achatados sin hacer nada y, y eso no sirve. Ajá. A lo cual hoy ya el diario dijo que lo iba a analizar, que también le parecía eh, correcto nuestra nuestro nuestra postura. Así que que bueno, bueno, es que se vienen tiempos muy muy muy complejos y nosotros la verdad que no le sacamos el pecho a las balas, pero esto es muy muy muy difícil y y lo que queremos es laburar, no queremos estar en la calle este, eh, ni manifestando no, ni jodiendo a nadie, y queremos trabajar, que es lo que nos gusta a todo el mundo, ¿no? No, por supuesto, y es lo que corresponde, trabajar y cobrar por ese trabajo, no no están pidiendo demasiado. Eh, no, eh, te, preguntaba, te preguntaba respecto a esto de, de los otros diarios, porque sabemos que eh, muchos diarios eh, se están quedando sin trabajadores, porque se van a, a hacer otro trabajo o porque necesitan hacer otro, tra otro trabajo además del trabajo periodístico. ¿Ustedes están viendo también que esta situación lleva a que los trabajadores busquen alternativas distintas a la que hacen habitualmente? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, eh, en las empresas locales los compañeros están dejando su... el que puede dejar su, su laburo lo deja. La mayoría tiene dos o tres laburos. Eso es así eh en otras realidades en otras provincias están algunos eh, echando gente directamente en el del río negro, echaron 25 personas, eh, pero esto fue el año pasado eh, y estamos viendo que es una sí es una profesión que, que, que sí que pero esto no es nuevo, mauro eh esto nosotros cobramos mal hace muchísimo tiempo. Y, y nada, estamos tratando de sostener la actividad porque creemos que es una actividad como fue esencial en su momento, hoy también porque es una actividad de, de, en la época de crisis, este de formación, es, es muy relevante. Así que es lo que nos gusta hacer y es lo que sabemos hacer. Hoy yo hago esto y manera me quiero vincular a lo mismo porque es lo que sabemos hacer. Un periodista sabe hacer esto y no tiene otra posibilidad de hacer otra cosa. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. no se puede poner a, a, a hacer cervezces si, y si es periodista es así y es como que los estás dejando sin laburo lo estás dejando sin su herramienta la, eh, con que subsistir por eso creemos que, es que están que que es tan miserable el salario no pues te están diciendo nadatate no, hace otra cosa tuste 5 años en una facultad tuviste 25 años de trabajo dentro de un diario y te está yendo con la mano atrás y otra adelante a hacer qué a algo que no sabés, porque Ya sabemos que y esto voy a decir algo este, interesante para los medios los medios gráficos son medios los de los tres diarios tienen trabajo registrado no es de calidad por el, por el salario que se cobra por trabajo registrado eh, habemos fotógrafos este periodista y eso y eso está bueno eso vale y vale mucho eh, así que en aras de conservarlo como decimos siempre en la pampa teniendo discusiones papeanas es, eh, es lo que hay que hacer Uh -huh. Lo otro es romperse todo, porque con esto que vos iniciaste esta charla así Adira propone romper todo da la sensación que no están este poniendo como carne de cañón, viste porque eso después termina mejorando su, su pauta claro sí las realidades son distintas, por supuesto eh, te, te quería preguntar respecto a la, a, a los, las discusiones, dónde está más trabada la, la discusión salarial. En el diario El Diario, en la reforma, en la arena, ahí parece que hubiera un avance. Eh, ¿Dónde están más trabadas ustedes como como este, como este parte de la diario, negociación? En el diario El Diario no están teniendo, están recibiendo reclamos, pero no han dado ninguna oferta. O sea que tampoco es que está trabada porque te dicen que no van a dar. no, no. O sea, El Diario El Diario es como Adira, no propone nada. Hasta ahora no Hasta han propuesto ahora. nada. Pero bueno, eh, se viene un, un, un diario que sacarlo. Hoy lo sacarán con, con dos o tres este, jefes, eh, después este, se vendrá un paro de 48 horas, después se vendrá un paro por tiempo determinado, y así. Es, es la única herramienta que tenemos y que sabemos, ¿no? Bien. Que, que no, no, no hay otra. De hecho, Mauro, esto hay que decirlo, aprovecho que me preguntás, nosotros tuvimos un paro histórico en el diario La Arena, donde paró todo el mundo y dio su resultado esto, oferta es producto de esa lucha si no este ellos se quedan en la coma claro sí sí sí al jefe le das le das la fácil y la toma por supuesto se, se sabe que las patronales se manejan de esa manera por eso consultaba dónde estaba más trabada la negociación porque se sabe que en el diario el diario los trabajadores hacen paro paran no trabajan pero del otro lado tampoco hay Reacción. Eh, el el diario de La Reforma, ¿cuántos trabajadores tiene hoy en día? Eh, eh, tienen, es muy similar, ¿eh? es una organización, La Arena y La Reforma es, es muy similar, tiene Ajá. entre 40 y 50 personas. Bien. La Arena tiene más de 60. Bien, que es la empresa más importante hoy en día. Sí, sí. sí nah, es, eh, las tres son importantes porque yo siempre lo digo. Eh, le, digo en de, cantidad de, de, de, de, de, de, de trabajadores. Pico. Sí, en cantidad de trabajadores, si se quiere decir, sí, sí. todos trabajadores registrados, eso hay que decirlo, son empresas muy prolijas en ese sentido, no han sido toda la vida muy prolijas porque nada porque manejan pauta, porque manejan un montón de cosas muy sensibles y la verdad que siempre hemos tenido conflictos salariales y no que tengan que ver con que tienen trabajadores en negro, jamás, Yo, 30 años que trabajo en la arena, nunca tuve que hacer una denuncia ni nada de un trabajador en negro. Eso la verdad que nos deja tranquilo como organización y como y como empresas locales, ¿viste? que Eso es, que hay que decir. Bien, y Milton... Te digo, te, esto, te lo, esto te lo digo porque sí. conozco realidad a nivel nacional. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, Milton, seguiremos la, la charla más adelante y sobre todo si si hay alguna alguna determinación respecto a la oferta que hizo la ARENA y si se puede... Sí. Eh, repercutir esto mismo hacia otras empresas locales. Dale, dale, buenísimo Mauro, gracias por la por el llamado. Por favor, Milton Fernández, secretario general del CIPREN Zona Sur, están peleando por eh, mejoras salariales, están de paro, la semana que viene eh, hay 48 horas de paro en los en los diarios papel, ya la arena hizo una oferta, no así el diario El Diario, que hasta ahora no propone nada, más o menos parecido a lo que propone Adira, que es 0% de aumento salarial para trabajadores de la prensa gráfica.